desde las catástrofes una vez más queremos denunciar el momento de impunidad que se vive durante el periodo de incomunicación. No es la primera vez que los ciudadanos boscos son incomunicados y no es la primera vez en que se denuncian a haber sufrido torturas durante ese periodo, por eso venimos hoy aquí a mostrar una vez más nuestra preocupación ante, ante este periodo de comunicación lo que pueda pasar. Esta nueva acción contra la juventud vasca la enmarcamos dentro de la estrategia represiva que el sur está llevando contra cualquier proyecto independentista. <risa> lo pudimos vivir eh, la semana pasada eh, en Donosti con la bueno, desarticulación de, de un grupo de cale también donde finalmente cuatro de esas personas fueron eh, dejadas en, en libertad y estas cuatro personas de un de comunicación denunciaron el suicidio de torturas. Nos sorprende las declaraciones que ha realizado Vicente Ripa diciendo que con el cóctel Molotov eh, no se sé si va a abrir ningún paraíso a, a estos jóvenes. y Nuestra pregunta y nuestra, bueno, eh, nuestro emplazamiento a Vicente Ripa en comentarle a ver si mediante la tortura también los guardasiles y la policía nacional eh, podrá ver el cielo o si, bueno, eh, continuando con esta estrategia de guerra que llevan contra el, el, el independentismo vasco, se les abrirá el cielo a ellos también. O a ver si tan solo el cielo se, se les abre a los españoles sumisos ...y se les cierra a todos los, los demás ciudadanos. Creemos que esta no es eh, la vía para, para solucionar el conflicto existente de Euskal Llevamos mucho tiempo sufriendo este tipo de represión... ...y aún y todo sigue viendo gente que apuesta por el proyecto de independencia... ...y por lo tanto eh, creemos que se tiene que acabar todo este tipo de, de medidas represivas... ...y habilitar... Pues, bueno, una verdadera solución para que efectivamente todos los peritos puedan desarrollarse en igualdad de condiciones.